Vos mandá, pibí. Total, ¿qué perdés? Economía, con P de Política. Buena onda, siempre. Buenas noticias, cuando haya. Con Julia Rigueiro. Son las 15.08, Julia querida de mi vida, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? acabamos acabamos haciendo lo que podemos. Último, últimos días. Sí. últimos días. No sé si les conté que eh, los jueves se transformaron en un día de especial amargura para mí, porque preparar estas columnas me hace sintetizar y resumir toda la información mala que circula así a borbotones todo el tiempo por todos lados. Eh, pero bueno, es importante también eh, hacer ese ejercicio, así que acá estamos. Acá estamos. Antes de arrancar con la columna, les vamos a recordar a la gente que nos vengan a ver que estamos en vivo en FM de la 887 nos pueden ver en YouTube y que aparte estas columnas quedan grabadas, así que después también, si alguna noticia mala se la perdieron, después aparte vamos a seguir en loop en YouTube para que nos puedan ver cuando quieran. Claro, perfecto. Además ah. que, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí, Eh, trato de dosificar un poco las sedes, porque no es que estar todo el día en permanente amargura. Bueno, un rato a la mañana, un rato a la noche, así que para cuando cuando quieran estos dientes saben que, que van a tener la columna disponible. Qué bueno, voy a agarrar ese ejercicio. A mí me está pasando que no estoy pudiendo dosificarlo. Soy una constante esponja de noticias sí. y tengo casi una úlcera nivel God. Sí. O sea, sí. estoy a ese nivel del llanto y de la... Voy a tener que dosificarlo, voy a tener que regular un poco la cantidad de información que me llega. ¿Está bueno el dato de un ratito a la mañana, un ratito a la tarde? Porque si no, es un montón. Sí, es demasiado y porque, bueno, como ya venimos hablando varias veces, esto está empezando, va a ser largo y hay que armarse de fuerzas y de energías para, para la resistencia y para la lucha eh, porque vamos a, a volver a vencer esto es un esto también es como un loop de la verdadera y única grieta de wanna no grieta que es eh, la grieta entre el capital y el trabajo perdimos esta batalla está ganando el capital pero volveremos a, a darla Volveremos a darla, vamos a ver qué es lo que sucede. Recién está empezando 96 horas, dijo hoy el vocero no, presidencial. Recién vamos 10, 96 horas, téngannos paciencia. Así que bueno, así arrancamos, Juli A ver, ¿qué trajiste qué para compartir? La primera, estamos a 14 de diciembre, supimos como habíamos anticipado acercándonos a la, a la verdad que el dato de la inflación de, de noviembre iba a ser iba a rondar el 12%. Bueno, el INDEC lo publicó, en noviembre tuvo una inflación mensual del 12,8 en promedio a nivel general. Saludemos a esta inflación de eh, 12 puntos que se va porque la de diciembre va a ser mucho más alta, si no la duplica o la triplica, va a andar eh, por ahí. Em eh, Y nuevamente en, en noviembre, como había pasado en meses anteriores, hubo algunos rubros que se destacaron por encima del promedio, que fueron la salud, los alimentos y las bebidas no alcohólicas, la comunicación, la recreación y la cultura. Bueno, eh, la verdad es que todos los rubros eh, que, que, que se, en los que se desagrega el índice de precios del consumidor van a aumentar mucho más Eh, ya, ya lo están haciendo no pero vamos a ver el dato mensual reflejado claro que, que, sí. que viene eh, las autoridades del indec van a seguir siendo las mismas mira eh, así que ahí tenemos... va a seguir el indec una continuidad en la información el INDEC va a seguir y su eh, presidente director no me acuerdo cómo es el director creo del cargo eh, lo va a seguir eh, de, eh, ostentando eh, marco Labaña. Mira en, bueno, algún momento, eh, en algún momento en algún momento pensé también eh, que el índice que el indec iba a hacer otra ah, las tantas cosas ah, que volara, a podía ser, ¿eh? Podía ser, podía ser. Por ahora, por lo por menos... ahora como... no. Por ahora no. Yeah. Eh, sin embargo, el, el ajuste al Estado, esto que antes se llamaba, los de la libertad de avanza se llamaban casta, ahora le dicen directamente Estado, eh, se trasladó a otros lugares, a algunos ministerios, como ya sabrán y habrán ido comentando en estos, en estos días, eh que la verdad eh, no redundan en un gran beneficio para el fisco si es que eso era lo que buscaban verdaderamente cuando no lo que yo creo es que lo que buscaban es simplemente amedrentar eh, atemorizar eh, a, a, a buena a buena parte de, de, del pueblo trabajador del sector público y también eh, a algunos y algunas militantes haciendo teniendo como efecto Que, que la parte de la opinión pública y de sus electores y electoras se sintieran satisfechos, pero el ahorro fiscal de esto que hicieron de reducir ministerios y eh, y secretarías y subsecretarías está rondando el 0,001% del Producto Bruto Interno. Nada. Así que la casta, bien, gracias. La casta, ahí anda. Ahí anda la casta, dando vueltas. Quizás lo sí. que nos equivocábamos eran en quiénes pensábamos que era la casta, bueno, otro debate. Otro debate, otro debate sí, ciencia, sí, sí. es más, si nos vamos por las ramas con ese sí. terminamos en la India y el sistema social de castas, ¿no? Totalmente. ¿Quiénes eran? Um, sí. Pero bueno, como como el ajuste no no es no es por ahí, no está siendo por ahí, vamos a ver por dónde está siendo eh, y tenemos que arrancar por el anuncio del Caputo, ministro de Economía, eh si lo han visto en otras películas, sí, es el mismo, es el mismo que el del ajuste del macrismo. Eh, el día martes por la tarde, ahí con ese con ese anuncio medio enrevesado, eh, que fue que vino, que se demoró, eh, que además tuvo la particularidad de ser transmitido por las eh, el canal eh, personal de eh, Javier Milei, con lo cual a vamos sí. a... Sí, eh, volvemos a, tenemos que decir que nuestro derecho a la información incluye eh, ser este, comunicados y comunicadas de las decisiones oficiales por los canales oficiales, así como tampoco se pudo ver la jura de ministros y ministras. Esto fue una sorpresa y no parece ser una improvisación, sino más bien lo contrario, eh, eh, una sorpresa. Secre secreto voces, que el que YouTube tiene dueño también y que se beneficia de este tipo de, de cosas, así como también se beneficia eh, Meta y TikTok de la quita de la pauta oficial eh, por un año que se anunció ese mismo martes a la tarde-noche. Bueno, es que ahora hay una hay, tiene un nuevo WhatsApp Javier Milei con sus nuevos mejores amigos que están ahí, el dueño de Meta, y también sí. está el dueño de la otra red social esta que él le encanta tanto, que tiene que le manda frases muy cortitas pues las tiene que hacer traducir en el Google, en el translator. Mm. Bueno, sí. ahí está con sus nuevos mejores amigos, que son los dueños de las redes sociales más importantes, que también un poco eh, dejan ver estos beneficios que traen. Sí, sí, eso, eso la verdad que sí es una característica novedosa de esta cuarta este cuarto gobierno neoliberal, eso no lo tuvo claro, eh, sí. el anterior, ni el anterior ni el anterior, no, no, no, es, una, azar. es una novedad tal cual. Y bueno, dentro del diagnóstico que presenta el gobierno, cuáles son los males de la economía argentina, ellos dejaron un poco de lado las Lelix que venían siendo como el, el mal fundamental, el, el peor de la peor de las bombas a punto de estallar, bueno, quedó ahí como, "Che, las Lelix, ¿qué onda?" Eh, sin embargo sí hablaron y eh, especificaron la importancia del déficit fiscal como el mayor de los problemas para lo cual el remedio es eh, sin dudas el más dañino y más costoso para la, la clase trabajadora que es un ajuste absolutamente ortodoxo tremendo realmente eh, re... ya visto sí claro en eh, neoliberal por donde lo miremos eh, sin casi ninguna novedad, inclusive con algo que no estaba por lo menos todavía eh, en los planes, o tan no, no sé si en los planes es la palabra, sino ta tan este pre previsto por nosotros Ajá. y nosotras que es eh, algo de lo más grave, porque estos anuncios fueron el martes y, y por ahí ahora vamos punto por punto, pero algo que nos enteramos ayer que es Eh, la estatización de la deuda privada uh -huh. por parte de eh, las empresas que importan y exportan, eh, al punto tal que duplica la estatización de deuda privada eh, operada por eh, Domingo Cavallo en el año postrero de la dictadura militar argentina, en el 82. Ahora, en este momento la estatización de la deuda fue 15 mil millones sí. de dólares y ahora puede rondar los 30.000 mil claro. Ahora nos vas a explicar un poco más qué significa entonces esa ¿Cómo? esa deuda, pero digo, para la gente ahora empezaron a decir que el real mal que tenemos en la Argentina es el déficit fiscal y nada más. Y, y la explicación más. que dieron fue esta famosa explicación que no tiene, que no se puede hacer, que es comparar al Estado nacional con la casa, con tu casa. Si vos cobras Perfecto. mil pesos, si vas a cobrar por vas a cobrar por 1200, entonces tenés una plata y estás por más. Y con esa explicación burda que sabemos que no se puede porque el Estado y una casa de familia no tienen punto de comparación, con eso quisieron explicar el déficit fiscal. Y va a ser el recurso eh, dialéctico que van a utilizar de acá hasta que pierda efectividad. Exacto. Y por en primer lugar, lo que vos decís, no se puede comparar, es falso que eh, el Estado se pueda equiparar a, a, la, a la economía de una familia que no emite plata, eh, porque el Estado emite plata si claro. tiene su moneda soberana. Eh, y además de que tal vez sería más factible comparar eh, la economía del Estado con la economía de una empresa que funciona permanentemente tomando crédito es decir, con déficit, pero siempre y cuando la tasa de ganancia de esa empresa y sus pronósticos de eh, crecimiento eh, sean superiores a la tasa de interés que paga por esos créditos que toma para reequiparse, mejorar su situación, desarrollarse, eh, y justamente es todo lo contrario de lo que ahora están pretendiendo hacer ...ellos habían sido bastante claros con su idea de volver al siglo XIX... Uh -huh. ¿sí? Sí, sí. ...el momento en que éramos una potencia y el granero del mundo. Fantástico. Eh, están yendo hacia ahí porque es, el, en, en las medidas del martes... ...se notó claramente un sesgo que beneficia al complejo agroexportador... Eh, ...que exporta principalmente commodities sin valor agregado... ...como ser poroto de soja y eh, perjudica o va en deprimento de la industria nacional, principalmente las pequeñas y medianas empresas que, reiteramos como siempre, emplean al 80% de la mano de obra eh, que está empleada formalmente en la industria argentina, eh, porque les han subido las retenciones y el impuesto país, en una ecuación muy este, dañina, que es eh, esto, justamente... Eh, subir el, el Es terrible, porque subirles las retenciones para la exportación de productos industriales, son eh, empresas que no tienen rentas extraordinarias, que compiten en desventaja en el mundo y que claro. generan empleo, uh -huh. y subirles además eh, los aranceles, como el impuesto país, a un canon del 17,5%, supuestamente de forma temporaria, el temporario anda a saber hasta cuándo, para la importación de insumos. Entonces... Eh, básicamente los están aniquilando, eh, y si su objetivo es volver al siglo 19 en el que la economía era absolutamente primarizada, eh, están por el buen camino. No es el camino eh, que, que, que perdimos, el camino de, eh, que, que proponía Unión por la Patria. El, las del también, el otro problema que quedó ahí como en la nada, porque lo menciono va a volver a, a aparecer, pero Ajá. por ahora quedó en la nada... Porque básicamente se están deshaciendo estas semanas, los tenedores de Lelix las fueron cambiando por pases, o sea, por lo mismo que son las Lelix, letras de cambio, bueno, los pases son títulos o letras de cambio, que valen un día, en vez de valer un mes, como las Lelix, valen un día, entonces las han ido cambiando y, y se van este, deshaciendo, no son, eh, por estos días, esa bomba a punto de estallar de la que tanto hablaba Miley en la tele. Y en relación a... Los dólares, que no están, sigue siendo eh, un problema, y ese problema lo reconocemos todos y todas, hay claro. escasez de dólares. Uh -huh. Bueno, al parecer el ministro de Economía no está consiguiendo, esto también lo habíamos charlado, como existe la posibilidad de que el tipo, el Messi de las finanzas no consiga esos dólares que él está prometiendo que va a conseguir en Estados Unidos tan rápido así como así. Bueno, el fondo monetario internacional que le dijo? Puedo hacer el ajuste y después hablamos. Y después vemos, y después lo arreglamos. Claro entonces quisieron quisieron tocar la ventanilla de china pero ya la habían eh, este, vilipendiado tanto que esa ventanilla no, no, no se abre de la misma manera que estaba abierta a la entrada de los brics a acuerdos comerciales claro. a una política exterior volcada hacia eh, ese ese arco político internacional bueno eh, así estamos así que apostando a la liquidación de las hojas para conseguir esos esos dólares Y, y menos, tanto, yo pensaba, menos se va a abrir ahora sí. la puerta de China con un Millet que está diciendo que va a viajar a Ucrania y que va a viajar a Israel en estos días. Digo, que claramente deja establecidos cuáles son las alianzas que, que privilegian. entonces La Argentina ya votó en la Asamblea General de la ONU en relación al cese al fuego del Estado de Israel sí. en Franja de Gaza y, oh sorpresa, nos abstuvimos. Ajá. Uh -huh. Eh, junto con eh, los países alineados a Estados Unidos, obviamente. Por eh, lo cual es entendible que nos cierren la puerta y que nos digan, sabes qué, papu? A la iglesia llorar. Exacto. Eh, a, a, siempre hay no dentro de estas de todas estas malas noticias alguna que, que nos pasa, ¿no? Personalmente te toca más, no sabes bien por qué, pero hay que te hace más mierda. Eh, a mí la de la política exterior hay eh, es con este nivel de de maridaje con Estados Unidos y de, de espaldas Uf, sí, a, sí. a cualquier otra posibilidad, me hace pelota Mal. Eh, el déficit fiscal eh, no es el mayor problema de todos, los mayores problemas son la restricción externa, o sea, la falta de dólares, la concentración económica que hace que los monopolios y los oligopolios manejen la economía mucho más que un gobierno, y la delusión y la evasión impositiva, o sea, la fuga de capitales. Eso son no es el déficit, según nuestra mirada nacional y popular. Ahora bien, si el diagnóstico de ellos es el déficit fiscal, el, el, el, tenemos que comprender que el, los países conviven con déficit fiscal, Brasil, acá al lado nuestro, hace 30 años que tiene déficit fiscal, y así está, una de las eh, principales economías del mundo, eh, parte de los BRICS, presidencia del Banco de los BRICS, y eh, las economías centrales, como Estados Unidos, las europeas, eh, misma China, eh, también tienen altísimos, este, mucho más altos que el nuestro, digo, a niveles de déficit fiscal. Así todo, si ese es el diagnóstico, sí. la solución que ellos encuentran y que nos venden como la única eh, posible uh -huh. es empezar con una devaluación del 120%, lo que repercute en una caída inmediata de del valor adquisitivo de nuestro salario y de nuestros ahorros en pesos, si lo tuviéramos o tuviésemos. Eh, esa evaluación del 120% es efectivamente eh, mayor a la que proponía el fondo internacional antes de las elecciones. Claro que sí. Es, eh, bueno, eh, un, no sé, seis veces más que la que eh, se produjo después de las PASO, eh, efectuada por el, el gobierno saliente que había sido de un 22% y que repercutió rápidamente en, en nuestros niveles salariales y, y, y en los precios, y eh, ya lo hemos visto, lo vemos, lo, lo seguimos permanentemente en las redes y lo vemos en los comercios en pequeños, medianos y grandes, eh, están los precios, en los precios de las cosas más básicas, los alimentos, los productos de higiene, los medicamentos. Eh, puede ser que los aumentos ronden el 80% en los rubros de consumo básico. Algunos han aumentado más, otros han aumentado un poquito menos. Tremendo Algunos... el número que tiraste, tremendo. Es tremendo, sí. Algunos ya venían aumentando de sin ningún tipo de este, justificación válida. Por ejemplo, la Coca-Cola había aumentado un 60% uh -huh. ya las semanas anteriores. Sí. Eh pero digo podemos vivir sin Coca-Cola, ¿no? sí, claro. eh, pero no podemos vivir sin comida y eso al parecer no les mueve un pelo porque distintos voceros y voceras de, del gobierno se han ufanado en decir cosas como no sé a qué te referís con la caída de los ingresos o y bueno, si no pueden comprarlo no lo comprarán. Eh, al, a ese Sin que se les mueva un pelo, aparte, hacen esos comentarios, no, no, les... sin despeinarse el flequillo. Eh, en realidad más como un tono como, bueno, <risa> si, no, si no pueden comprarlo, no lo comprarán, <risa> eh, pero y lo la com comer, comerán menos. Uh -huh. ah, algo así. Eso es realmente muy preocupante de, de la raza humana, ¿no? De cómo podemos ser tan carnívoros entre entre nosotros, entre nosotros. y nosotras sin ser, este, eso, sin... Sin hacer canibalismo, ¿no? Totalmente. Y eso sin contar el, el, el gran porcentaje de aumento que sufrió la, el combustible estos últimos días, ya venía de la semana pasada y se recrudeció en estos días, eh, algo que impacta muy rápidamente en los precios de los alimentos, en los precios de todo en general, pero... Eh, especialmente en el precio de los alimentos. Hubo este una también una vocera de estos aires de cambio, eh, María Eugenia Talerico, que dijo en sus redes, eh, ahí bueno, tendremos que andar más en bicicleta, como algo positivo y que ayuda a, a, al ejercicio y al medio ambiente. Bueno, eh, con ese cinismo, eh, la verdad es que lo, que lo que sabemos es que podemos, sí, Eh, y mucha gente va a empezar a usar un poco más la bicicleta porque no le va a quedar otra, con el bondi 800 mangos eh, y la comida y el combustible al precio que estén, pero los paquetes de fideos no viajan de, en bicicleta desde el distribuidor hasta el supermercado o el almacén. Entonces, ahí tendremos eh, aumentos mucho más este, también pronunciados. Hasta ahí en relación a lo que consumamos, pero y, perdón con el Perdón, perdón, te interrumpo y ahora seguís con la devaluación. Digo, y todo esto yo pensaba, no puedo dejar de pensar en que se vienen las fiestas, los pibes, uh -huh. la canasta navideña, el pollo arriba a la mesa. Digo, y todo esto pensándolo con estos aumentos ex, exorbitantes y sin un eh, algún tipo de planificación de, por ejemplo eh, entrega a las familias de nada ni un bo, ni un bono ni un pollo ni un bolsón nada ni un carajo, nada no. de nada entonces es como mucho más áspero, mucho más duro porque eh, ni siquiera te permiten eh, un periodo de adaptación nada nada es así ahora es así, es así. Y, y además que este también se encargaron de eh, intentar de eh, Explicar, no, explicar, intentar este me sale disfra, para desfrazar te, todo esta, toda esta gravedad con una especie de asistencia a lo que ellos llaman los caídos eh, diciendo que se iba a duplicar el, la asignación universal por hijo y se va a aumentar en un 50% de la tarjeta alimentar bueno, la asignación universal por hijo entonces va a pasar de 20.660 pesos a 41.320 pesos pero Si esa plata vale un 120% menos de lo que valía el mes pasado, uh -huh. eh, claramente no te están eh, asistiendo en nada. Eh, es como si estuvieras cobrando en vez de 20.000, que estaba antes la asignación, 18.000 ahora. Claro. 17.000, lo, lo mismo con la tarjeta alimentar. Familias con un hijo o hija, hije, de 22.000 a 33.000 pesos la tarjeta alimentar, Decime, ¿cómo haces para alimentar un pibe durante un mes con 33.000 pesos? No, si el kilo de carne ya está a 6.000, 7.000 pesos, es casi imposible. Impos y eh, tres o más hijes eh, va a pasar de 45.500 pesos de tarjeta alimentar a 68.250. No bueno, más. esos aumentos esos aumentos son eh, absolutamente escasos e insuficientes para eh, este este nivel de devaluación y de inflación. El No sabemos nada del salario mínimo vital y móvil, eh, no me extraña que se lo estén olvidando, entre comillas, porque bueno están preocupados eh, con, con otros as, otras partes del ajuste, pero al no saber nada del salario mínimo vital y móvil eh, se sobreentiende que el potenciar trabajo se va a mantener sin aumentos, como bien han dicho, y eh, ronda los 78.000 pesos mensuales. Eh, eso así también seguramente suceda con muchos de los salarios del sector público que se mantendrán congelados y significará por lo, por lo tanto una eh, abrupta caída del poder adquisitivo de esos salarios. Y en relación a los salarios del sector privado, ahí el debate es eh, también este complejo porque eh, depende de las negociaciones paritarias que no sabemos en qué términos se van a dar si las centrales las distintas centrales están en permanente asamblea o situación de deliberación de, de cómo afrontar esas negociaciones y sacando cuentas eh, con el almacén Don Manolo para ver eh, cuánto les cada cuánto les conviene negociar eh, que se van a realizar eh, nuevas paritarias, se van a pedir aumentos eh, y, y mesas de negociación mensuales, bimestrales, trimestrales, y a cuánto eso también eh, va a, a, a poder sostener Eh, aunque sea mínimamente el poder adquisitivo de sus afiliados y afiliadas. En relación a la economía informal, eh, lo mismo que la casta. Bien, gracias. Supuestamente el actual, digamos, eh, Ministerio de Trabajo va a ser el que dictamine ahora todas las novedades con respecto al salario mínimo, pero lo que no se sabe es si van a traer algún tipo de comunicado, si van a avisar, si van a contar, si se va a modificar, bueno, las paritarias, lo que vos bien decías, es toda una gran incertidumbre. No se mencionó. Mientras que no se mencione, hay solo incertidumbre. Claro. Eh, y las incertidumbres que tenemos, eh, bueno, además de, de todas estas que, que estamos comentando, algunas van a empezar en, en enero, como Ajá. son eh, la quita de subsidios del transporte. Eh, y con un argumento muy muy falso que también da muchísima bronca, que es el de revertir una situación injusta eh, del AMBA para con el resto del país, que es que en el AMBA están más subsidiados los precios de transporte en relación a las demás eh, provincias y localidades de la provincia de Buenos Aires. Bueno... Eh, no en todo el país la gente se toma tres colectivos de ida tres colectivos de vuelta para ir al trabajo, uh -huh. eh, solamente en los grandes conglomerados urbanos como eh, el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, el Gran La Plata, eh, y aún así eh, va a suceder lo que, ya eh, dicho por la misma Cámara de Transportistas, lo que habíamos charlado un mes atrás, que el boleto de colectivo va a rondar los 800 pesos. En ese en ese sentido y, y por cómo también los trabajadores y las trabajadoras hacen sus cuentas de cuánto les cuesta llegar al trabajo llegar y volver del trabajo eh, siendo que en pocos trabajos te pagan los viáticos eh, bueno son también otras otras formas que de este lado de la vereda le llamamos el salario indirecto otras formas que tiene el estado de eh, proteger ayudar promover eh, cuidar a no sé, garantizar algunos de los derechos de, de la clase trabajadora. Por la parte de eh, algunas otras este, leyes promulga, promulgadas recientemente, como la de que se, se supo, suspendía, perdón, no me salió la palabra, eh, o, o se anulaba el, la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, uh -huh. que Macri había votado a favor, bueno, ahora eh, seguramente se, se vuelva para atrás con eso. Y yo personalmente no encuentro ninguna contradicción en ello, siendo que el presidente actual permanentemente está diciendo algo que al otro día desdice y al otro día vuelve a desdecir y haciendo otra cosa mientras tanto. Como que me parece que nos vamos un poco a tener que acostumbrar a que eso no sea para él y para una parte de su, de su gobierno y sus electores un, una, una traición o una falta a la verdad, o qué sé yo, no le importa en absoluto eh, ese, ese tipo de cosas. Eh, así que si vuelve este, este esta percepción del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, también parece que eh, la devolución del IVA, que no se había transformado en ley, caduca el último día de, de este año, eh, va también a, a desaparecer. Una de las mayores y... pérdidas que voy a tener en el año. que bien me hacías devolución, qué bien sí, me hacías. Sí, tal cual. Sí. Y, bueno, lo mismo en relación a las tarifas de luz, gas y agua, que no solo van a afectar a muchas familias, muchos hogares, sino también a muchos comercios, eh, clubes, centros culturales, espacios educativos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. No es verdad que no existan otras alternativas que esta sea la única posibilidad y que estamos tan en la mierda que esto sea lo único posible de hacer. No, claro. No es verdad. No nos, por favor, no nos comamos ese verso porque acá nomás, y voy a volver a hablar de Brasil, Lula acaba de promover un impuesto a los superricos que acumulan sus ganancias, sus riquezas en el exterior, de un 8% anual para esas superriquezas, y de esa manera generar este un, un aumento de la recaudación fiscal para Brasil, además de paralelamente estar generando políticas públicas de transferencia de ingresos directas, para 200.000 personas que están en situación de calle, que son muchísimas, ojalá no haya ninguna, ni allá, ni acá, ni en ningún lugar del mundo, pero eh, ese tipo de políticas contrastan ab abismalmente con un Jorge Macri diciendo qué feo que es ir al cajero y ver a alguien durmiendo, eso ya no puede suceder. Bueno, entre Miki Vainilla y eh, Lula Silva hay alternativas. Eh, mientras tanto en el vecino país sigue en marcha un programa de desendeudamiento de la población, deudas que la población tiene con la tarjeta de crédito con uh -huh. eh, la, la factura de la luz, etcétera etcétera muy diferente de la de endeudamiento que nunca lo van a llamar de esa manera que es lo que eh, en lo que se especializa eh, Luis Caputo y que volvió al ruedo con tal vez <ríe> la noticia más este grave del día de ayer y me atrova a decir eh, también en relación a, a la deuda de los últimos años después de, de la deuda tomada por él mismo en el gobierno de Macri. Algo, sí. algo que nunca mencionó él. Eh, tal cual, algo que nunca mencionó eh, y que se trata de un nuevo bono llamado el BOPREAL que estatiza la deuda comercial de los eh, importadores, o sea, las empresas que importan eh, del exterior. Ese ese bono había sido una sugerencia hace alrededor de unos 10 días de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, la AMCHAM, y esa estatización de la deuda privada, es decir, eh, deuda que a veces eh, que es intrafirmas, o sea que entre empresas que son parte del mismo grupo económico se deben entre sí y las empresas que están en Argentina importan eh, bienes, servicios productos finales o insumos eh, para la producción, eh, en dólares por supuesto, tenían la mercancía y, y, y no habían podido pagarla, eh, bueno, esa deuda a veces de las mismas empresas con sus casas matrices, o sea, pro, que son eh, propiedad de la misma persona o de las mismas personas, va a ser eh, estatizada, va a ser eh, pagada en los próximos años con un bono a cuatro años de acá al 2027, que eh, las empresas van a comprar en pesos eh, y por el cual van a recibir dólares sí. a cambio. Y esta peli ya la vimos, eh, no es eh, por nada, sino que esto es eh, justamente lo que no tiene de novedoso, eh, lo que más tiene de viejo, eh, que es el, lo, lo tradicional y lo ortodoxo del ajuste, eh, es tal cual lo que en el 82 hizo otro periodista liberal de ojitos claros, como decía Cristina, que fue Domingo Cavallo, uh -huh. y, y la verdad que eh, duele porque eh, bueno ellos se, se especializan en, en socializar las pérdidas y privatizar eh, las ganancias. ¿no? Juli, tremendo, tremendo panorama, gracias por esta columna que resume un poco lo que estuvimos escuchando en el transcurso de la semana, que a veces le hemos podido dar alguna forma, lo hemos conversado, otras nos han quedado grandes y quizás necesitamos de este espacio para ahí un poco desagregarlo, seguir entendiendo las de a poco. Son 96 horas recién de asumido este mandato y yo creo que ya me ha pasado el año por encima, viste, cuando sentís como si me hubiera sí. pasado todo el 2024 por la cabeza y pasaron solo 96 horas, así que, Eh, va a ser un año muy difícil está bueno que generemos estos espacios en los cuales podamos no solamente eh, explicar un poco también en hacer entender de que no es la única forma de que hay otras opciones pero que bueno también eh, creo que es el momento de que tenemos que hablar de política entender lo que está pasando entender lo que nos dicen en el noticiero cuando nos hablan eh, ¿no? porque sí. el pensamiento crítico en este contexto es elemental creo que es estratégico que entendamos lo que nos están diciendo para no que no nos dejen para que no nos vuelvan a engañar no que dejen de meternos gato por liebre todo el tiempo Eso Julie, tal cual y de a poco ir conversando en la medida de lo posible sin enojo y sin odio ir conversando ¿Sí? con el 56% de la población ¿Sí? que, que lo votó Totalmente. porque de ese 56%, tenemos el deber de rescatar eh, al menos eh, un 20%. Juli, tenés una columna más la semana que viene, de eh, columna final, no ojo que no adelantamos nada, pero se viene la última semana con muchísimo contenido, con o sea, columnas igual. iguales pero distintas, eh, haciendo un buen cierre de esta temporada, y nosotros muy felices de que nos hayas acompañado. ¿Estás preparando ya la semana que viene? Claro que sí, claro que sí. De todas maneras, eh, abierta a las sorpresas que pueda heredernos eh, nuestro país, por supuesto. Claro que sí, que seguramente de acá hasta el jueves eh, va a haber. Vos no te preocupes por nada, qué sorpresas <risas> vas a tener. Juli, te mandamos un beso muy grande. Otro nombre para ustedes. Buena tarde. Eh, nada, estamos hablando la semana que viene. Excelente, nos estamos hablando para la última columna del año. Ahí pasaba Julia Rieiro, nuestra columnista de Política Económica, en una de verdad eh, en una de las, creo yo, columnas más completas, porque esta semana pasó de todo, pasó de todo. Y Julia te lo trajo resumido, explicado eh, y un poco también, y un poco sufrido, porque la verdad que hicimos un poco de catarsis en el medio de, esa, de esta columna tan informativa. Nos vamos a escuchar un poco de música, Los Espíritus, Perro Viejo, Tanda Última, y volvemos.